Buenos días compañeros y audiencia del informativo Farco. Después de dos años de persecución judicial y de criminalizar una problemática social, el Poder Judicial absolvió al colectivo Chacra Raíz, que instaló una ecoaldea en tierras que pertenecen al Estado, en la localidad de Toay, en nuestra provincia de La Pampa. Acusados del supuesto delito de usurpación, Los 14 miembros que fueron sentados en el banquillo celebraron también el rechazo del desalojo. El Tribunal de Audiencia de falla. Punto 1. Absolver a Fernando Ariel Sánchez, Gabriel Elizabeth Sosa, Ana Belén Durán, Agustín Nicolás Francisco, Santiago Neboel Castellani, Marco Aurelio Brevi... Anaí del Mar Montes Saavedra, Paola Maricel Simón Medina, María Soledad Morales, Gabriel García Vález, Nildo Javier Roiza, Matías Ezequiel Mirazón, Rubén Lucas, Ariel Llanos Peña y Camila Esteves, de Circunstancia Personal y Morantes en Autos, por el hecho por el que vinieron acusados en este expediente número 48467. Punto 2. Rechazar la solicitud de desalojo o Notifíquese y, oportunamente lídense los mostrullos correspondientes, protocolice el original, ¡un placer! Chacra Raíz es una ecovilla que respeta la relación con la naturaleza y cuida el paisaje y los recursos de la zona donde se instaló. El colectivo tiene su espacio comunicacional en Radio Raíz, el programa que cada semana se emite en Radio Kermés. Cuando la acusación judicial coincidió con la ofensiva del poder político, sostuvieron la esperanza de una absolución. Anaí Montes, una integrante del colectivo, dijo que aspiraban a ablandar el corazón del poder judicial. Cuando nosotros pedimos para arriba y para abajo también, a la pacha, al cielo, que, que los corazones se ablanden, que haya sentimiento, que haya... Emotividad, creemos que también es posible, que es posible tocar el corazón de las personas, eh, tengan el cargo que tengan, sea político, jurídico, que se puede tocar el corazón de las personas y que tiene que haber una sensibilidad respecto a este tema, porque no es un problema nuestro solamente, de los que estamos con, constituyendo Chacra Raíz, sino de la sociedad en sí tanto pampeana como a nivel país y a nivel latinoamericano y mundial. El problema del acceso a la tierra, eh, la falta de cuidado que estamos haciendo, de los recursos que tenemos, el derecho al paisaje. Lo lograron. La persecución judicial y la criminalización de una problemática social terminó en absolución y tuvo esta vez un final feliz. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.